Salieron los nuevos datos de, de inflación en Argentina eh, y bueno, esto marca la pauta de que si bien ha habido una desaceleración en relación a los guarismos elevadísimos de julio y agosto, la tasa de inflación en, en el mes de octubre con 6,3% es un poquito más elevada que la del mes anterior, septiembre de manera tal que la desaceleración se, se estancó y estamos hablando de que en lo que va de 2022, en los primeros 10 meses, la inflación acumulada llega a 76,6%. Y la inflación interanual, en los últimos 12 meses, alcanza el 88%. Esta, esta, esta evolución de la inflación bueno, marca que por ahora la política económica del gobierno no, no está llegando a, llevando a un curso razonable este, la, la tendencia inflacionaria, Y bueno, habrá que ver si en los próximos meses el, el programa de precios justos acordado por el Ministerio de Economía y una serie de grandes empresas efectivamente con, logra contener la evolución de los precios de los productos de consumo masivo en torno a una tasa más cercana al 4%, que es un poco el objetivo de ese programa. Entre los rubros que más subieron en el último mes se encuentran... Eh, comunicaciones, este, y esto bueno, tiene que ver básicamente con el aumento del en en precio autorizado por el Estado Nacional en telefonía e internet. Y también subió fuertemente vivienda, agua, electricidad o servicios públicos. Y esto tiene que ver con el, digamos, el incremento en las tarifas de electricidad y gas, sobre todo producto de la eliminación de los subsidios. No, el resto de los, rubros también, de, de los otros rubros también marcan valores bastante elevados. La inflación en alimentos y bebidas se mantuvo en torno al, al promedio, digamos un poquito por debajo, pero, pero continúa arriba del 6%, marcando la pauta de que este, la inflación sigue comiendo digamos, la, el poder de compra de las y los trabajadores de, de la Argentina. El segundo dato relevante de la semana tiene que ver con que bueno, el Banco Central continúa perdiendo reservas en lo que va del mes de noviembre. Ya perdió casi alrededor de mil millones eh, de dólares y esto bueno, es un valor demasiado elevado para, para garantizar la continuidad y el éxito de la estrategia económica impulsada por el ministro de Economía Massa. La, la caída en las reservas eh, eh, marca una enorme preocupación en el gobierno y, de hecho, este, esta preocupación se expresa en, la, en, el, en el intento desesperado de, de, digamos, del presidente de la Nación de conseguir, eh, y del ministro de Economía de conseguir crecientes ingresos de dólares a partir de aumentar el endeudamiento externo del país. A, en, en la reunión del G20, Alberto Fernández consiguió que China ampliara eh, un, un, digamos, un acuerdo que hay que se llama, que remite a lo que se llama el swap de monedas o cambio de monedas, que habilita al Estado argentino a, a, a tener en sus reservas este, potencialmente hasta 5.000 millones, el equivalente a 5.000 millones de dólares en moneda internacional, en moneda china, de manera tal que, bueno, esto este, le da un poco más de margen. Al, ...al gobierno en las próximas semanas para enfrentar la caída en las reservas. Un dato importante es que se están confirmando bueno, la, la caída fuerte en la siembra de, de productos de agropecuarios... En, esta, en, la, en, estos, ...en estas semanas y meses, producto de la enorme sequía que atraviesa todo el país. Y esto obviamente va a impactar de lleno en, en el primer semestre del año que viene... En, en términos de la posibilidad de exportar este, parte de esa producción y, por lo tanto, producir divisas. Este, esto marca, bueno, efectivamente, una de las contradicciones más grandes del, de la estrategia gubernamental. Y por otro lado, y en paralelo, se confirman datos negativos de, la, de la una de las principales economías del mundo, que es la economía china, que se está desacelerando fuertemente y esto confirmaría para el año 2023. Este, un crecimiento global más bajo que el de este año y esto pesaría fuertemente sobre la capacidad de crecer de la economía argentina. Una economía argentina que se está siendo orientada cada vez más hacia la exportación y hacia la exportación de productos primarios ligados este, en su demanda final a, a, al crecimiento económico de los principales territorios, en particular de China en este caso. Así que la, la estrategia del gobierno... Este, apuesta fichas a, a condiciones que no controla, la economía mundial, la, el clima, etc. Y bueno, habrá que ver si efectivamente si el gobierno logra que el mundo lo ayude este, para compensar estas circunstancias o en las primeras meses, semanas del 2023 volveremos a enfrentar una aceleración en, en la inflación y una aceleración en la debacle en el sector externo. Veremos, bueno, en las próximas semanas esto cómo se va desarrollando, pero los datos que están apareciendo no son este, muy auspiciosos.